Nosotras empezamos en el 2010、eh, como una toma de tierras. Hoy somos, es un lote con servicio. Y tenemos la preadjudicación, aunque los servicios todavía no están totalmente garantizados.、Eh, falta bastante.、Eh, no tenemos agua, no tenemos cloaca, falta la、eh, iluminación barrial. Hace muy poco que nos bajaron los medidores de Denor, hace pocos meses. Eh, después de, de mucho insistir.、Eh, pero bueno, llegamos hasta acá.、Eh, creemos que tiene que ver con, con, con que fuimos muy, un grupo muy unido. Que... que aunque no se conociera al principio,、eh, pudimos lograr organizarnos y, y、eh, poder este, luchar por. Por, por, por nuestra vivienda.、Eh, empezó como un sueño individual y terminó siendo un sueño, un sueño colectivo. No nos imaginábamos tampoco、eh, la dimensión de, de lo que estábamos haciendo. Sí, todos estos años, la verdad que la lucha por la tierra también nos ha traído otras cosas: que han sido hermandades, a, amistades. Eh, aprendizaje, crecimiento, eh, eh, conocer no solamente un montón de gente,、eh, de mujeres revaliosas,、eh, también eh, más organizaciones.、Eh, aprendimos a organizarnos, a armar redes, articular,、eh, articular con otras también. y... Y lo hemos soñado, hemos visualizado muchas veces cómo sería nuestro barrio, qué, qué, qué queríamos. Y aunque a veces parecía que todo era imposible y muy lejano, bueno, nos, nos, nos levantábamos el ánimo y continuamos. Y, y bueno, llegamos hasta acá con el acompañamiento de, de muchas organizaciones también. Está también Madre Tierra, con quien estamos trabajando en el barrio, con los m i c r o c r é d i t o s y los fondos rotativos,、eh, todo lo que es cultural también con CATAC.、Eh, y seguimos organizándonos y planificando cosas: la p la z a s a la salita, el jardín, un montón、sí. de cosas que nos faltan. Tratando de ver este. De armar algunas cosas para conseguir el dinero para comprar las luminarias para el barrio.、Uh -huh. eh, estamos en eso.、Eh, es difícil porque son tiempos difíciles.、Uh -huh. Es tiempo de, de crisis. Está bastante, bastante complicado porque hoy hay que ver cómo, cómo se llena la olla. Pero bueno, nos, nos metimos en esto hace ya nueve años. Y creo que no nos arrepentimos. No.、Eh, pudimos elegir un lugar que amamos, donde poder, echar raíces, donde crecer, donde soñar, donde proyectar, donde compartir, donde llorar, donde amar. Donde reír. Y todo eso este, vale todo lo que hemos pasado para llegar hasta acá y seguir, seguir porque falta un montón. Somos un barrio. Mm, recién nacido, digamos. Así que falta, falta mucho, y en eso estamos.